que no se quede nadie sin aprender, la cultura es la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Estamos aquí a través de 97.3 FM en La Voladora Radio, o para el mundo entero en lavoladora.org. Hoy, como todos los lunes, bueno pues tenemos el análisis educativo, el análisis educativo, eh, que nos involucra a todas y todos, y bueno, tenemos las noticias más importantes en la materia, también estaremos hablando sobre eh, la primera infancia, y bueno, y su atención, que debe ser integral, que es un tema muy importante, porque bueno, pues la atención de la primera infancia, eh, tiene muchos beneficios, y tiene muchísimas eh, ventajas, eh, respecto a al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de las niñas, niños y los adolescentes. Y bueno, y para esto hablaremos con Aranza Azu Alonso, quien es coordinadora general general, perdón, del Pacto por la Primera Infancia. También tenemos el podcast Chula la Matemática de Edgar Orozco, esta cápsula que nos explica de manera sencilla y muy práctica pues eh, todas las cosas relacionadas a las matemáticas y su implementación. Pero bueno, como cada lunes, vámonos con una canción. Eh, vámonos con algo de ritmo Para comenzar eh, Pues muy muy bien Informados eh, Para comenzar con mucho ritmo Y les agradezco otra vez Estar aquí en Otra Educación eh, Y después de esto Regresamos al debate educativo La Listo no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, muerte. para quienes está prohibida la vida, vida. para todos la luz. para todos todos. para nosotros la alegre rebeldía. para nosotros nada. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, ver, ¿Listo? Listo. Nuestra lucha es por la vida Y el mal gobierno oferta muerte como futuro Nuestra lucha es por la justicia Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Nuestra lucha es por la historia Y el mal gobierno propone olvido Nuestra lucha es por la paz el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos, todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos...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 esta canción eh, que viene en el disco eh, juntos por chiapas eh, realmente es una pues como dirlo una adaptación del discurso del sub comandante marcos eh, eh, sobre eh, manifiesto zapatista que realizados desde las montañas del sureste mexicano y bueno porque esta canción eh, es es una referencia porque, eh, bueno, el pasado 24 de octubre se hizo una transmisión colectiva de radios y medios libres llamada Es la Hora de los Pueblos. De las 10 de la mañana a 10 de la noche, en las oficinas del INPI, eh, del... Eh, Se, se, se la perdón del Instituto Nacional para los pueblos indígenas olímpico justamente se impulsan pues megaproyectos y las falsas consultas que avalan pues la destrucción eh, de los pueblos originarios señalan los que realizan esta toma de oficinas la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, miembros colectivos y activos del Congreso Nacional Indígena reclaman soluciones a sus demandas de vivienda y respeto, pues han sido marginados por el gobierno actual para proponerse a los mega, megaproyectos que señalan son de muerte y ser solidarios y bueno invitan a seguir rompiendo el cerco informativo que ha querido imponer eh, las voces eh, del capitalismo y silenciar las voces de los pueblos originarios que caminan hacia la autonomía y libertad así que bueno pues nuestra solidaridad desde la voladora radio nuestra sol solidaridad desde la otra educación para los camaradas que alzana voz eh, para los medios libres, las comunidades autónomas y para todos los pueblos en lucha y resistencia vamos ahora eh, ya entrados en materia educativa eh, a la cápsula chula la matemática de Edgar Orozco que nos explica eh, pues de manera clara eh, los eh, pues diversos procesos matemáticos y teorías y etcétera las matemáticas que bueno hasta hasta nosotros podemos entenderlas esto es chula la matemática de Edgar Orozco hoy nos pondremos románticos y daré lectura a dos poemas y un par de piropos números de Pedro Salinas tenías abecedario innumerables de estrellas clara ibas poniendo la letra noche de octubre pero yo sin entender la misterio no la quería Aquí en la mesa de al lado dos hombres echaban cuentas, más bellas que luceros fúlgidas, cifras y cifras cruzaban por el silencio, puras estrellas errantes, señales de buena suerte con largas caudas de ceros. Y yo me quedé mirándolas, qué consolación perfecta tres por tres son nueve, olvidado de Ariadna, desnuda, allí en islas del horizonte multiplicación de Gabriel Celaya uno por uno es el hombre cualquiera como dios manda y ese salvar las distancias que mala cuenta se cantan dos por uno es la evidencia que un 2 por tres tendrás 2 por cuatro buen compás 2 por 5 la sorpresa del 10 redondo total que divino es por humano el sistema decimal 0 por 0 es la luz 0 por uno el problema pues con él yo creo que el tú Cero por dos, el amor. También cero más e, oh, que es eco de yo. Cero por tres, atención, debe haber algún error, pues cuanto más multiplico, más repito, yo, yo, yo. Pi, de nieto, soy pi, lema y razón ingeniosa, de hombre sabio que quiere preciosa, valorando enuncio magistral. Con mi ley singular bien medido, el grande orbe por bien reducido, Fue el sistema ordinario cabal. Y un piropo, tu belleza es como la raíz de menos uno, no puede ser real. Debe ser la raíz cuadrada de dos, al lado tuyo me siento irracional. Yo soy Edgar Orozco, nos escuchamos la próxima cápsula. Pues ahí está la cápsula de Edgar Orozco, eh, chula la matemática. Pues ya entrando, ahora sí, en el tema de la política educativa... El titular de la sep Esteban Moctezuma Barragán, señaló que la Ley General de Educación Superior es una iniciativa ampliamente consensuada que permitirá contar con un marco normativo acorde con las exigencias nacionales donde se impulsará la integración de un verdadero sistema nacional de educación superior y que facilite perdón y promueva transformaciones significativas en el derecho a la educación de los mexicanos. Esto lo señaló bueno al participar de manera virtual en la sesión ordinaria de Consejo de universidades públicas e instituciones afines donde explicó que esta ley enriquecerá eh, pues eh, las, las próximas las próximas generaciones y además que se mantiene un espacio de diálogo con la asociación nacionales de universidades e instituciones superiores de educación superior perdón la ANUIES, y con gran diversidad de universidades públicas y privadas académicos especialistas organizaciones y bueno, con el Consejo Consultor Empresarial, entre otras. Precisó también que en este documento se establecen importantes instancias de coordinación dentro del sistema, de planeación, vinculación, consulta y participación social, donde se crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, bueno, que constituirá un órgano colegiado para acordar las acciones y estrategias. A impulsar. En la antesala de la aprobación de la iniciativa, pues Montezuma Barragán hizo votos para que este nuevo instrumento jurídico contribuya a la unidad de las instituciones de educación superior de México y a una comunicación continua y efectiva que resuelva los problemas de las instituciones y del conjunto en, en este nivel educativo. También dijo que para las instituciones de educación superior, como para todo el sistema educativo nacional, este año ha sido un reto enorme y en la crisis sanitaria, pues estas instituciones supieron ver una ventana de oportunidad para continuar con el aprendizaje, donde se catapultó la educación a distancia. También reconoció que estas instituciones dieron pasos decisivos para la consolidación de diversas respuestas educativas acordes a la contingencia educativa de las que muchas serán parte del aprendizaje para el futuro fortalecimiento de la educación pública. Asimismo recordó que junto a la ANUIES, la SEP preparó el documento acciones realizadas por las instituciones de educación superior para mantener los sistemas educativos ante el COVID y contribuir a la salud y bienestar social. Pues así el tema de las instituciones de educación superior. Pero pues así, vamos a seguir también el debate, vamos a un corte, pero antes eh, quiero decirles que si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono de la cabina 597-978-5252, se lo repito, 597-978-5252, el WhatsApp de aquí de la voladora radio es el 5540-6154-59, donde, bueno, nos pueden mandar, Eh, todos sus comentarios, dudas, sugerencias, eh, etcétera Recuerda seguirnos en el Facebook y Twitter de La Voladora Radio y en la página web www.lavoladora.org. Eh, también te quiero comentar que eh, pues este programa llega gracias a los amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2 de Chalco, quienes te ofrecen orientación gratuita. Para mayores informes puedes contactar al teléfono 3092 1246 en un horario de 7 a 8.30 de la noche y también los alcohólicos anónimos oficina intergrupal paso 12 ponen eh, la orientación gratuita para toda la comunidad. Si te quieres poner en contacto con ellos puedes llamar al 55 83 08 19 23 con un horario perdón de 10 a 18 horas. Vamos a un corte regresamos al debate educativo Aquí en La Otra Educación A través de 97.3 de FM Sigue con nosotros el debate educativo Regresamos en un momento En esta radio no somos azules Tampoco somos tricolores Y mucho menos somos amarillos No en la voladora radio preferimos ser una página blanca para todos los colores Tenemos la libertad, tú tienes la palabra Son las 10 y 17 minutos En esta radio no somos azules Tampoco somos tricolores, tricolores Y mucho menos somos amarillos ah, okay. En la voladora radio preferimos ser una página blanca, página blanca para todos los colores página. Página blanca. Página blanca. Página blanca. Tenemos que libertad, tú tienes la palabra x h e c -A. La Voladora Radio La voladora x radio. h e Amecameca de Juárez, Estado de México La Voladora Radio Radio Comunitaria radio. 973 FM en franca y abierta rebeldía. Antes, la corrupción y las reformas injustas aniquilaban a la CFE. Todos sufríamos las consecuencias. Hoy, trabajamos para recuperar el patrimonio de la nación. Se renegociaron contratos para siete gasoductos que generaron un ahorro por 4.500 millones de dólares. Erradicamos la corrupción y saneamos nuestras finanzas, obteniendo recursos para modernizar y construir nuevas plantas generadoras de energía eléctrica. CFE. Recuperando nuestra energía. Y poca social Gobierno de México Volvemos al debate educativo con eric Juárez Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM como les comenté al principio pues vamos a hablar de un tema muy importante eh, eh, para los procesos educativos y para ello eh, vamos a hablar con Aranzazu Alonso quien es coordinadora el Pacto por la Primera Infancia, a quien le agradezco mucho su presencia de Aranzasú, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Educación. Muchas gracias a ti, Eric, pues encantados de poder platicar con ustedes sobre este tema. La educación inicial, eh, cómo la podemos entender, eh, qué entendemos pues por, por educación inicial. Muy bien déjame empezar eh, por poner un poquito un contexto unquit más grande que claro. es que es la primera infancia ¿no? claro, claro. en eh, la primera infancia es la etapa de la vida que comprende desde el nacimiento o incluso desde la gestación o el embarazo hasta eh, los seis años de vida es decir la entrada al primer ciclo eh, de educación primaria uh -huh. esta etapa de la vida es absolutamente por importante y tiene una eh, tiene unas características que la hacen muy especial y muy diferente a otras etapas del resto de la vida. Uh -huh. Porque en estos años de vida nuestro cerebro eh, tiene mucha mayor plasticidad que en otros momentos de nuestro ciclo vital. Uh -huh. En estos primeros años de vida es cuando nuestro cerebro se está formando Y esto es o sea, desde un ámbito material, visible, hasta que se están formando los circuitos neurológicos que se relacionan con todas nuestras funciones vitales, pero también con nuestras habilidades cognitivas y socioemocionales. Uh -huh. En ningún otro momento de nuestra vida, nuestro cerebro va a tener el nivel de plasticidad que tienen estos primeros años. Y esto tiene un montón de implicaciones. ¿Qué significa que un cerebro sea tenga un momento de gran plasticidad? Significa que es particularmente susceptible al ambiente en el que está inserta eh, la persona, ¿no? Uh -huh. Las experiencias que vivimos Durante nuestros primeros años de vida nos marcan de manera muy significativa en tanto que inciden de manera directa en cómo se construye nuestro cerebro y como familias, el de oportunidades de aprendizaje y la provisión de cuidados sensibles y cariñosos a las niñas y niños para lograr que éstos desarrollen al máximo su potencial. 5 y el diepo de Educación Inicial Hay otros modelos de carácter comunitario, por ejemplo los de con y los más facilidad eh, es probable que tengan más años de escolaridad e incluso en las se ha visto que es probable que incidan en embarazos tempranos uh -huh. o en conductas de riesgo, por ejemplo, también se ha visto que cuando las niñas y niños reciben estos programas, esto es decir que tengan conductas antisociales. Finalmente, si estos programas de calidad y de educación inicial también consideraron las dimensiones, vamos a decir, de salud y nutrición, es más probable que se conviertan en adultos saludables y que sean menos propensos a enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, diabetes, hipertensión. Pues realmente pareciera que la educación inicial es una solución, temprana y de bajo costo a muchos problemas que como sociedad nos preocupan muchísimo, ¿no? Las enfermedades crónicas, uh -huh. la epidemia de obesidad, la inseguridad, la baja productividad y por qué no decirlo también, pues eh el, la descomposición se forman y se eh, Sin embargo, a pesar de, de que existe toda esta evidencia, los papás y las mamás no la conocemos. Yo creo que no es que te, no es que no tengamos un interés en la educación de nuestros para acercar esto a, a, al gobierno, a, a las autoridades educativas, a los padres de familia, a las autoridades locales, cómo cómo difundir eh, bueno, pues esta información, cómo hacer para que pues se revierta la situación actual Y bueno, pues vayamos en, en el mejor camino donde pues los niños y las niñas tengan esta educación inicial y esta atención temprana. Esta pregunta que me haces es muy importante, la, la reforma constitucional recientemente aprobada, eh, la que fue publicada uh -huh. el 15 de mayo de 2019, ya reconoce la educación inicial como un derecho de las niñas y los niños y señala que es obligación del Estado garantizar este derecho. Además menciona que el Estado tiene la responsabilidad de difundir y concientizar sobre su importancia. ¿no? Entonces, uh -huh. Justamente le corresponde a las autoridades educativas de todos los órdenes de gobierno a nivel municipal, estatal y federal, generar esta conciencia en las madres, los padres, los cuidadores sobre la importancia de esta etapa de la vida, pero no solo generar esta conciencia, si le toca a la autoridad eh desarrollar una serie de herramientas que permitan a los padres brindar un mejor cuidado a sus niñas y a sus niños, aquellos que puedan, digamos, cuidarlos directamente. Uh -huh. También le toca al Estado mexicano construir espacios de cuidado Eh, para que aquellos hijos de madres y padres que necesitan salir a trabajar tengan un espacio seguro de crecimiento, de atención y de educación que les permita desarrollar plenamente sus habilidades y estar listos para entrar a preescolar cuando, cuando esto les corresponda. Sin duda, esta es una obligación del Estado mexicano que nos hemos tardado mucho muchísimo en atender. Claro. Y bueno, también uno de los grandes retos, supongo, es el presupuesto, ¿no?, asignado para esta para estas tareas, ¿cómo vamos en eso?, sobre todo ahora en tiempos de autoridad y en tiempos de recortes, ¿hay presupuesto suficiente para cubrir estas obligaciones del Estado?, no, por supuesto que no. Recientemente hicimos hicimos un estudio dentro del pacto por la primera infancia, donde identificamos que en el periodo comprendido entre 2018 y 2020, la inversión en primera infancia, no solo en educación, sino en distintos ámbitos, protección, educación, nutrición, salud, disminuyó en 32 mil millones de pesos. O sea, sí. Es una reducción brutal. Sí, claro. Eh, vamos a, si pensamos únicamente en educación inicial, pues el, el panorama sigue siendo bastante preocupante, por ejemplo, en el proyecto de, de presupuesto de egresos de la federación 2021 se asigna al, hay un programa específico eh, del gobierno que es el programa de expansión de educación inicial, el cual, sobre el cual recae el mandato de lograr la universalización que se, re, que se mandate en la constitución, ¿no? Esa es mm -hmm. la reforma constitucional. Pues le asignaron exactamente el mismo presupuesto que en el año pasado Uy. Exactamente el mismo Entonces es imposible pensar que eh, que vamos a poder ampliar la cobertura de educación inicial Si no hay un incremento en los recursos destinados específicamente a la educación inicial Primer problema Segundo problema Dentro de ese presupuesto hay una parte importante Que se utiliza para eh, brindar subsidios a un, a un cierto tipo, a un cierto modelo educativo de centros de desarrollo infantil temprano que son muy muy costosos de buena calidad pero muy costosos y llegan a muy poquitos niños ¿no? entonces digamos la expansión en ese caso es imposible uh -huh. y la tercera cuestión que consideramos muy grave es que desde hace muchos años eh, no sé más de más de 20 años en méxico existe el consejo nacional de fomento educativo que tiene una vertiente específica de educación inicial no escolarizada que llega a las poblaciones rurales y a las niñas, niños y sus familias en mayores condiciones de vulnerabilidad ese programa, durante los últimos dos años, ha sido recortado de manera muy significativa. Entonces, en lugar de estar incrementando la inversión en educación inicial para dar cumplimiento al mandato constitucional, estamos reduciendo el presupuesto destinado a educación inicial en estas diferentes modalidades. Entonces, realmente es una situación muy preocupante que además... Eh, pues es totalmente contraria o contradictoria a los propios principios y valores que esta administración en Arbola, ¿no? Uh -huh. En principio, esta administración ha declarado que, que son primero los pobres, ¿no? Claro. Son primero los pobres eh, y la evidencia indica, si nosotros revisamos, por ejemplo, los datos de Coneval sobre pobreza, los pobres entre los pobres son las niñas y niños menores de 6 años y programas como CONAFE, educación inicial por ejemplo están dirigidos específicamente a estos sectores de población. Entonces, estamos debilitando una de las herramientas más importantes que permitiría a la población en pobreza superar con el paso del tiempo estas condiciones, ¿no? Si nosotros logramos que las niñas y niños desarrollen al máximo su potencial, tengan una adecuada nutrición, acceso a servicios de salud de calidad, es mucho más probable que ellos tengan las herramientas para generar mayores ingresos en la vida adulta, sin embargo si les privamos de estas oportunidades, si no generamos espacios y oportunidades de educación inicial eh, las condiciones en las que nacen las niñas y niños van a eh, eh, gener generan un menor desarrollo en Mira, es un tema demasiado importante es un tema además que le debemos dar mucho seguimiento, vamos a un corte Pero al regresar de él me gustaría que me platicara sobre las propuestas o, o las iniciativas que están proponiendo ¿eh? desde el Pacto por la Primera Infancia. Vamos a un corte, regresamos aquí a la otra educación 97.3 FM. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño.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 La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. XH Amecameca, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México, 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM.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 Son las 10 y 32 minutos La voladora radio es radio colectiva es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo Ejerciendo su derecho a la libertad de expresión Personas diversas Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra Personas comunicándose Y dejando que tú te comuniques Es decir, personas comunes Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras La voladora radio es una radio comunitaria Es decir... Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, Evo Franca y la Huerta Rebeldía. Vamos a, a empezar la batalla, la del día mía, la que nunca acaba. Pero vamos, vamos a, a empezarla con ganas, creo y que y hoy y podemos. Volvemos al debate educativo con eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Estamos en el 97.3 de FM y estamos platicando con Aranzazú Alonso, quien es coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia. Eh, Aranzazú, eh, te preguntaba antes del corte, ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes o las iniciativas que tienen ustedes pues para combatir estos rezagos y para mejorar la situación en la atención en la primera infancia? Muchísimas gracias, claro que sí. Mira, eh, específicamente nosotros hemos impulsado a nivel nacional la construcción de una política para el desarrollo integral de la primera infancia. Hoy esta política ha empezado a materializarse, al menos vamos a decirlo así, en el papel. En marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Esta estrategia, eh, vamos a decir que tiene un marco rector que se llama la Ruta Integral de Atenciones. Esta Ruta Integral de Atenciones eh, lo que define es cuáles son los bienes y servicios que los niños y las niñas de, eh, deberían recibir para evitar garantizado sus derechos y alcanzar con ellos su pleno potencial están ordenados de dos maneras primero por ciclo de vida, es decir distinguimos cuáles son los bienes y servicios que deben recibirse durante la gestación durante los primeros seis meses de vida etcétera, uh -huh. y también digamos por, por componentes o pilares, uno de los componentes de salud y nutrición, otro es educación y cuidados otro es seguridad y protección y el último es bienestar y desarrollo esta ruta integral de atenciones se va a empezar a implementar a nivel territorial es decir en algunos municipios del país donde se van a formar unos órganos que se llaman comisiones de primera infancia donde las diferentes autoridades de los distintos sectores discutirán de manera colectiva cómo atender los problemas prioritarios en el ámbito de la primera infancia incluida por ejemplo por supuesto la educación inicial ahora en este punto específico de educación inicial ¿Qué es lo que estamos promoviendo en esta coyuntura específica de presupuesto? Primero, es indispensable ampliar los recursos destinados a la ampliación, de a la expansión de la educación inicial, porque nuestra cobertura es increíblemente baja. Por lo menos deberíamos asegurar que 3 millones de niñas y niños menores de 3 años, que hoy sabemos que viven en condiciones de pobreza, pudieran acceder a servicios de educación inicial de calidad. Mm. Segundo tenemos que restituir los recursos que fueron recortados a programas que ya sabemos que son eh, positivos en términos de educación inicial y de desarrollo de competencias parentales. De manera muy puntual y muy concreta estamos hablando de Iconaf. Tercero, creemos que para alcanzar la universalización de manera más rápida, sí tendríamos que trabajar en una oferta de educación inicial a distancia que considerara distintas plataformas, televisión, radio, redes sociales, eh, que permitiera de manera muy sencilla que padres, madres y cuidadores fueran adquiriendo estos conocimientos sobre la importancia de la primera infancia y fueran reflexionando sobre sus propias prácticas y habilidades para poder proveerles a sus niñas y niños de un cuidado cariñoso y sensible y ricos rico en experiencias sí. de aprendizaje. Esas, digamos de manera muy puntual serían nuestras pues propuestas para educación claro. inicial en el marco de la estrategia nacional de atención a la primera infancia pues bueno pues es un tema muy importante y que seguramente le vamos a estar dando seguimiento ojalá nos puedas acompañar más adelante pues para ver cómo vamos avanzando en el tema y cuáles son los temas todavía pendientes al respecto te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en la otra educación y bueno eh, pues le estaremos dando dando pues eh, seguimiento puntual a todo esto que esté sucediendo te agradezco mucho por la oportunidad eh, y les deseo el mayor de los éxitos muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti pues ahí está eh, la opinión de aranzasú alonso quien es coordinadora general del pacto por la primera infancia y bueno es un tema de verdad de verdad muy muy relevante porque eh, bueno les le repito otra vez bueno y ya ya como nos explicó amablemente en la, la primera infancia Pues se define primero como el periodo que va desde el nacimiento hasta más o menos los 8 años de edad y bueno, construye y constituye un momento único de crecimiento en el que el cerebro se desarrolla notablemente. Y durante esta etapa los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. Y bueno, y bien como lo decía ella, la atención y educación a la primera infancia no solamente contribuye a preparar a los niños desde la escuela eh, primaria, Sino también se trata de un objetivo de desarrollo holístico, es decir, un desarrollo integral de las necesidades sociales, emocionales y cognitivas y físicas de los niños, con miras, por supuesto, a crear eh, los cimientos amplios y sólidos para su bienestar y desde su aprendizaje. Y bueno, y esto pues a lo largo de toda su vida y eh, la, la atención a la primera infancia tiene el potencial, por supuesto, de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro, la UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por sus siglas en inglés, pues señala que para ello eh, la atención a la primera infancia constituye una de las mejores inversiones que un país puede emprender con miras a favorizar el desarrollo con sus recursos humanos es decir, eh, bueno pues las ventajas son muy muy amplias y los el retorno de la impresión es por supuesto muy amplio la igualdad entre los sexos y la eco, la cohesión social y reducir el coste de los programas de recuperación eh, de, de esta de, de la población pues son mucho mayores la atención a la primera infancia pues desempeña también un papel crucial para los niños desfavorecidos ya que les permite compensar las deficiencias de, de su contexto familiar y combatir las desigualdades de un plano educativo la unesco eh, pues eh, ha reforzado pues para la agenda 2030 de educación en particular en la relativo a la meta 4.2 del objetivo de desarrollo sustentable y eh, señala que para 2030 pues se debe de velar para que todas las niños las niñas y todos los niños tengan acceso a los servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y una enseñanza preescolar de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria o ya el sistema es eh, escolar Bueno, pues, como verán, es, es un tema demasiado importante que le vamos a dar, eh, pues, todo el seguimiento para, eh, pues, dar dar más información al respecto. Ojalá en otro pro programa, eh, Aranzasú Alonso, quien es, repito, Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia, pues, nos acompañe para, eh, pues, explorar más propuestas y más iniciativas y más cosas que se pueden hacer. Eh, desde las casas desde las escuelas para apoyar eh, pues esta esta atención de la primaria infancia de la primera infancia y bueno pasando ya a otros temas pues el ambiente sindical se está poniendo muy calientito en esta semana eh, que acaba de pasar el 22 de octubre pues los diputados de morena exigen la renovación de las dirigencias sindicales del c Y su democratización eh, por ello estos legisladores eh, presentaron un punto de acuerdo para exigir a la dirigencia nacional del sindicato de trabajadores de la educación la realización de elecciones libres y democráticas y la urgente democratización pues de este grupo sindical en conferencia de prensa desde la cámara de diputados Las diputadas Janet Tellez Infante y María Guillermina Alvarado Moreno pues explicaron que el punto de acuerdo para la renovación de la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues es algo urgente, pues su proceso indica ayudar a, a la vida democrática y educativa del país. Señalaron que han exhortado a la Secretaría de Gobernación y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que esta democratización sea pegada a los derechos. Señaló además que como perteneciente al sindicato, siempre ha buscado su democratización y la, fe, y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, pues para transitar a un sindicato legítimo, o ella, eso fue lo que ella consideró, pues que lo represente. La democratización del sindicato, señaló, es una exigencia primordial, pero intereses particulares han retrasado su conclusión. Por ello, desde Morena y los legisladores se dan a presión para que así se realiza y bueno y quien reaccionó ante esta noticia ante este exhorto pues fue la ex la ex líder perdón del sindicato nacional de trabajadores de la educación el baester gordillo bueno pues quien celebró esta iniciativa en su cuenta de twitter se alcanza a ver cómo comparte el vídeo de la conferencia de prensa de las diputadas y señala pues que felicita a los legisladores de diversos partidos quienes hoy promovieron un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados Federal para la democratización del sindicato y bueno a esto se le eh, suman también eh, pues legisladores del PT quien además eh, de, de otros legisladores de Morena pues son parte de esta nueva corriente sindical llamada Redes Sociales Progresistas quien bueno francamente ha tenido un Eh, pues sabe abertura, apertura Y un posicionamiento muy claro Respecto al regreso del Baestero Gordillo Al frente del sindicato Más grande de maestros de Latinoamérica El sindicato más grande de Latinoamérica Que es el CENTE Y bueno, este tema de la democratización Y renovación del sindicato De maestros Es, es pues muy particular Y muy peculiar, primero Bueno, porque eh, pues está pidiendo Un grupo eh, de, de legisladores Incluso, como ahora lo vemos Eh, pues la renovación. Y esta renovación viene acompañada con el regreso de la maestra del Baestel Gordillo, quien también se ha pronunciado abiertamente que buscará ella o algún llegado pues el retorno de la dirigencia eh, sindical. Y también hay tres cosas a considerar en este tema. En primer lugar, pues bueno, la, la nueva reforma educativa aprobado en mayo del 2019, pues garantiza la libertad de los sindicatos para elegir a sus dirigentes. Incluso el presidente López Obrador ha mencionado en, en las conferencias mañaneras, pues que efectivamente la maestra pues está en su derecho de, de contender, por así decirlo, eh, por la dirigencia de esta organización. También eh, se debe tomar en cuenta pues que el nuevo Tratado de Libre Comercio indica que, que debe haber libertad y democracia sindical de todos los trabajadores, una de las condiciones que pusieron eh los, los países y esto gracias a unas movilizaciones que se hicieron en Canadá y Estados Unidos y bueno, pues que tienen repercusión para México también, y justamente ante ello, pues la reforma laboral de 2009 armonizó las leyes mexicanas a las exigencias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, para que se garantice la libertad de elección de los sindicatos y su representación ante los patrones, y bueno, pues ahora se le suman los llamados desde el Congreso de Integrantes de Colectivos Docentes, que bueno, pues no, no sabemos bien a bien dónde acabará todo esto y bueno recordemos que el pasado 5 de febrero pues de este año eh, los legisladores también de morena y aliados pues presentaron un punto de acuerdo con exhorto para que el, el sindicato lleve a cabo la reforma al estatuto para así garantizar elecciones democráticas de sus dirigentes cosa que no ha pasado porque bueno los dirigentes están muy ocupados también Eh, pues tratando de poner algunas trabas para que esto no pase miren, esto del sindicato, esto de la renovación es un arma de doble filo, si bien los maestros se requieren pues representantes que de verdad de verdad peleen por sus intereses por sus derechos laborales y una renovación integral del sindicato más grande de Latinoamérica por otro lado las viejas caras, las eh y los viejos personajes que por mucho tiempo también hicieron daño el sindicato pues pretenden regresar y bueno pues así eh, no se estaría haciendo del todo pues esta renovación que tanto se requiere en fin vamos a un corte y regresamos aquí a la otra educación a través de 97.3 efe sigue con nosotros el debate educativo Regresamos en un momento. Estás escuchando La Ola, radio FM 97.3 MHz. Son las 10 y 46 minutos. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México.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 Volvemos al debate educativo con eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Voladora Radio a través de 97.3 FM. Antes de seguir con el debate educativo, pues quiero decirles que en estos días, eh, exactamente, eh, bueno, pues ayer, 25 de octubre, La Voladora Radio ha cumplido 20 años. 20 años eh, pues de hacer radio comunitaria alternativa social, Libre, pues rebelde eh, Y bueno pues estos 20 años Han dado la posibilidad de vernos a nosotros mismos De reconocernos con el trabajo comunitario Voluntario y solidario eh, Quiero comentarles que bueno pues esta, esta radio comunitaria eh, Nos ha abierto además las puertas y los micrófonos Para extender el debate educativo Y también quiero eh, pues extender esta felicitación a toda la producción que nos hace el favor de eh, pues ayudarnos a ejercer el derecho a la libre expresión, el derecho a comunicar nuestras ideas. Así que bueno, pues todos somos la voladora radio y la felicitación es para todas y todos. Y bueno, en otro aviso, eh, quiero recordarte que el sistema DIF, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud ponen a tu disposición el servicio de apoyo Eh, funerario a población en situación de vulnerabilidad el gobierno de méxico a través del sistema nacional dif brinda apoyo para cubrir servicios funerarios en personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad la cobertura es nacional y su trámite por supuesto es gratuito si desafortunadamente y eh, bueno tienes que cubrir gastos funerarios y por la situación económica no tienes los recursos suficientes para hacerlo pues puedes comunicarte al DIF Solamente necesitas enviar un correo a atencionciudadana arroba div punto punto MX con el nombre completo del solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Y bueno, se debe contar con el certificado o acta de defunción y bueno, qué servicios cubre eh, el rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación. En domicilio o capilla Y la inhumación o cremación El apoyo también lo pueden solicitar Personas migrantes eh, Áreas de trabajo social de hospitales Fiscalías de justicia e instituciones Públicas y privadas de asistencia social Que tengan la, eh, la Tutoría del o la fallecida En la disposición del cuerpo También puedes llamar Al 55 30 03 22 00 Extensiones 3700 00 Y 37 02 para solicitar este servicio bueno pues que seguramente alguna persona pues sí le le hará falta y bueno ya pasando a los temas educativos pues eh, ingeniero del tecnológico nacional de méxico gana concurso de robótica en japón eh, el ingeniero mexicano raúl ariel durán jiménez quien es egresado del tono del tecnológico perdón nacional de méxico campus hermosillo ganó el primer lugar en la edición número 38 del concurso de robótica japonesa con la presentación de un robot blando con piel inteligente en forma de pinza que diseñó como estudiante de maestría en el instituto Kyutech de japón el premio obtenido por el sonorense pues bueno es una aportación tecnológica para la investigación de procesos y proyectos de inteligencia artificial y robótica asistida Para esto, bueno, pues el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reconoció el desempeño de Durán Jiménez, así como el talento que eh, muestran los ingenieros del Tecnológico Nacional de México en torneos internacionales en ciencia y tecnología. En tanto, el director general del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fasnat, pues felicitó al experto en robótica de Hermosillo, pues recordó que el tecnológico es un semillero de profesionales aptos y competentes, que todos los días pone en alto el nombre de nuestro país y bueno también durante el evento virtual organizado por la sociedad robótica de japón participaron estudiantes de japón china filipinas eh, y méxico en el torneo eh, que reunió aproximadamente a 40 participantes divididos en varias salas de comunicación y en dos secciones pues se reunieron en eh, la categoría internacional y nacional Y bueno, pues el joven Sonorense obtuvo en 2019 la me, la beca Mombu Kaguakushu, eh, que otorga el gobierno de Japón a estudiantes de posgrado y actualmente pues estudia el segundo año de la maestría en robótica asistida avanzada en el Instituto Kyutech y se convierte en el primer mexicano en ser reconocido en la competencia internacional desarrollada en el país asiático y bueno pues el joven el ganador señala que fue una experiencia muy interesante y de gran aprendizaje ya que era la primera vez que tomaba parte en el concurso de esa magnitud y bueno afortunadamente tuvo el apoyo del asesor el doctor de Tomorizo Shibata y su compañero de equipo Matsuma Naoki bueno pues comentó Eh, al recibir este, pero la verdad es que los mexicanos en cuestión de tecnología siempre han puesto eh, el nombre del país muy en alto y eh, han sacado buenos, buenos resultados en la materia. Muchas felicidades a este al mexicano, bueno, que nos, que nos ha llenado de mucho orgullo, por supuesto. Y bueno, con más información de la Secretaría de Educación Pública, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que las clases no se han detenido ...y que en la modalidad a distancia participan la inmensa mayoría de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes... ...por lo que México ha sido reconocido por la UNESCO y distintos organismos internacionales como líder en educación en Latinoamérica. Eh, destacó que desde que inició el distanciamiento preventivo, la política de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General indica que el regreso a clases presenciales se realizaría únicamente en semáforo verde, a fin de resguardar la salud de quienes integran las comunidades escolares. Durante la conferencia de prensa del informe diario sobre los avances de los programas de bienestar y en presencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María del Calde, reiteró considerar que, si bien el semáforo verde levanta las restricciones sanitarias Eh, es responsabilidad de los gobiernos locales pues determinar en qué momento se retoman las clases presenciales en sus estados, también eh, pues, pues puntualizó que la SEP es una dependencia normativa e indicó que quienes operan los sistemas educativos son la gobernadora y los gobernadores de los estados a través de las áreas educativas esto señala es una decisión local precisamente porque las condiciones de nuestros estados son muy diversas y hay muchas veces que colinda un estado que está en semáforo con otro y eh, pues se deben de tomar todas esas consideraciones para abrir las escuelas y el regreso a las aulas eh, y también el secretario eh, sostuvo que la educación a distancia llegó para quedarse y se regresará a un sistema mixto en el que habrá clases presenciales al mismo tiempo que eh, educación a distancia e investigación de manera rutinaria señaló que uno de los efectos colaterales de la pandemia es que en México se dio un salto adelante muy importante en materia digital y sin duda pues vamos a tener que aprovechar este salto para continuar en ello, finalmente presentó las distintas modalidades del programa eh, de becas, Elisa Acuña diseñada para cubrir los diversos procesos formativos de las y los alumnos de educación superior en todo el país y bueno explicó que el objetivo del programa es apoyar a estudiantes, egresados y docentes de instituciones públicas de educación superior para que continúen Con su profesionalización en igualdad de condiciones Pues ahí está la información que va brotando desde la Secretaría de Educación Pública En fin, bueno pues este tema de educación a distancia todavía va a dar de que hablar un buen ratito eh, Y eh, por supuesto vamos a, a darle voz también a las maestras y maestros que están en la primera fila En la primera línea de la batalla en fin, estimadas amigas y amigos, ha terminado un programa más de La Otra Educación, aquí a través de la Voladora Radio 97.3 FM. Eh, les quiero agradecer mucho eh, que nos acompañen, como todos los lunes, aquí en el debate educativo. Quiero agradecer de nuevo a eh, la producción de La Voladora Radio por permitirnos eh, usar estos micrófonos para debatir los temas que nos interesan a todas ustedes y todos sigan atentos a las redes sociales de la voladora radio a la programación de aquí de 97.3 fm también sigan atentos a las redes sociales de la otra educación donde compartimos pues muchas herramientas y eh, pues muchas eh, muchos recursos que eh, pues abordan un poquito al análisis y a la mejora educativa mi nombre es eric juárez pineda y eh, búscame en las redes sociales también como eric juárez pineda para continuar el debate y el análisis Espero que tengan una excelente semana, nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana y eh, bueno pues denle duro con la educación a distancia, recuerden eh, pues que las, las condiciones aún no permiten regresar a clases pero tratemos de aprovechar el tiempo y los recursos disponibles en casa. Que estén muy bien, les mando un gran saludo. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate.